convertirán la Casa de Barreda en un centro para la memoria y ayuda a víctimas de violencia de género. Ayer se cumplieron 30 años del cuádruple femicidio realizado por el odontólogo Ricardo barrera Al cumplirse 30 años del cuádruple femicidio, el Ministerio de las Mujeres realizó un homenaje a las cuatro víctimas. Allí informaron que la casa se convertirá en un centro de atención para víctimas de violencia de género. Además, la casa ubicada en 48 entre 11 y 12 también será casa para la memoria. Abrió la inscripción al Centro de Formación Profesional número 401 de Berizo. En el establecimiento educativo ubicado en 122 bis y 80, se inauguró la exposición de los trabajos prácticos realizados por estudiantes a lo largo de este año. La expo tiene como objetivo dar a conocer la propuesta académica del Centro de Formación. Radio Estación Sur habló con Rubén Lamboya, director del Centro. Tira dos semanas, arrancamos hoy, martes, y termina el viernes que viene, no, el otro el que viene. Tenemos una oferta formativa muy variada y según el criterio de la institución, todas eh, apuntan al sector económico productivo y de los servicios. Es decir, si bien no le damos trabajo a la gente, pero los formamos en trabajos, en especialidades, que generalmente tienen trabajo en relación de dependencia o bien eh, generan... este grupos de trabajo y del cuentapropismo ¿no? un servicio que informa Forma. más cerca APSA anunció trabajos en los hornos Las tareas incluyen la reparación de una nueva rotura que presenta una cañería en calle 60 entre 335 y 136. También aclaró que hasta que terminen las maniobras se podrá registrar baja presión o falta de agua en la zona comprendida por la calle 55 a 64 y desde 132 a 142. Ante dificultades y consultas por el servicio, se pueden comunicar a las redes sociales de la empresa o a la línea telefónica de asistencia técnica 0800-999-2272. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 15 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.